Pues venga, empezamos con nuestros protagonistas y, como bien decíamos en los titulares, hoy vamos a contar con el míster, con André González, que obviamente… Bueno, míster, buenas noches. Buenas noches. Dos. Primero, muy bien y muy contento con la victoria de ayer del San Filiuén, aunque me hiciera sufrir. Ahora hablaremos de ella, pero me gustaría que me desvelaras un poco eh, qué, qué grado de saturación les tienes metidos a los chavales eh, de fútbol, porque en un día de fiestas es creo que no quieren saber nada de la radio, ¿eh? Es que ni de fútbol, ni de radio, ni de nada, ¿eh? Se han ido todos al cine, nadie quiere saber nada de Radio San Feliu. No, tampoco los habrás llamado a todos, hombre. Hablás sí. llamado a tres o cuatro y te has por vencido. Entre uno de la gripe, el otro dentista, el otro cine, el otro medio con la novia, el otro iba a jugar a médicos. Nada de nada, ¿eh? Estás perdiendo, estás perdiendo Atractivo. Sí, yo creo que sí. A lo mejor con estas victorias tan importantes con la parte de arriba, capaces son de ara de ponerme los cuernos con otras emisoras. Que no son los no, únicos, ¿eh? Por lo que sé. Qué va, qué va. No creo que sea eso. Mister, buena por la victoria de ayer, aunque no a mí personalmente me hiciera sufrir muchísimo, no estaba del todo preocupado porque la montañesa no llegaba, quizás sí que estaba yo más preocupado de, de ay, que ojalá no se merecen, cara que, que por si lo que sea, que se comete un error que nos metan en el empate, porque sí que es cierto que la montañesa es un buen equipo, pero ayer el San Felubén le trabajó bien el partido para que fuera menos montañesa. Sí, bueno esto es lo que pasa siempre en muchos partidos de fútbol no que cuando hay un equipo pues que, que, que tiene un nivel bueno y no está en entre sus mejores días pues bueno no sabes es difícil saber si es más por mérito del contrario o por de mérito propio no yo creo que nuevamente siempre tiene que siempre hay un poco de influencia de las dos cosas mm -hmm. Un equipo que en la primera parte juega mucho por las bandas, sobre todo por esa banda izquierda, y que al final de la primera mitad eh, con una jugada estupenda de Ten, eh, Edgar Tena y Bolaños consiguen el primer gol. Y luego por pues nada sufriendo toda la segunda parte hasta que llega el gol del debutante de, de Domingo Berlanga. A mí me gustaría saber, y además te dije ayer, si no me equivoco, en la rueda de la prensa, mister, eh, que, que un planteamiento defensivo ayer tan correcto, también realizado, también preparado. Y bueno, la, la, la respuesta no era la que yo me esperaba, es decir, yo pensaba que iba a salir por otro lado, pero bueno, fuiste bastante sincero, ¿no? La montañesa era lo que era y nosotros tuvimos que hacer ese tipo de, de planteamiento para conseguir el, la victoria. Sí, bueno, aquí pues eh, más o menos pues nos conocemos todos, cada uno tiene sus formas y sus maneras y bueno, y cuando un equipo que juega tan directo con la montañesa, pues eh, te queda... Te, te quedan pocas soluciones ¿no? aparte de, de pues, bueno porque meten la pelota en el área tienes que estar ahí muy muy intenso muy solidario muy concentrado para no cometer errores son situaciones eh, pues, bueno, que son eh, sobre el papel más fáciles de defender que, que si hay situaciones de juego combinado que puede ser más complicado pero, pero la dificultad está en el, claro, en el tipo de, en el tipo de jugadores que tienen estos equipos y, y lo bien que hacen es ese tipo de juego tanto tanto en la primera jugada como en la segunda. Entonces, uh -huh. bueno, ahí en ese sentido ayer yo dije la rueda de prensa que prácticamente Oliver no había hecho ninguna parada, que conseguimos que que la montañaosa no tuviera ocasión de gol y me equivoqué, pero luego viendo el partido, ahí sí que hay un saque de banda sí, que Uri no, no. remata, Uri remata y saca la mano ...y saca la mano Oliver y luego hay otro remate de Uri que se va fuera por poco... ...o sea que bueno, pues sí que bueno, pues en ese aluvión de balones al área... ...pues sí que tuvieron pues un par de ocasiones claras que bueno, pues que podían haber entrado... ...y que con el mismo brillante trabajo pues hubiéramos tenido, como hablamos ayer al final... ...pues hubiéramos tenido pues mucha menos recompensa, claro uh -huh. el fútbol es así... En un partido donde empezando desde el banquillo, que en ti ya es normal, que pasen los 90 minutos alentando y que nadie se que no despiste, llevamos una evolución del equipo de desde el principio de temporada hasta aquí, oye un grado de compromiso, de actitud, de lucha, de entrega. A veces en algún partido alguna cosa ha podido despistar un poquito, fruto a lo mejor para algún poner personal o, o de trabajo, pero sí que es cierto que por ejemplo se ha llegado a un, a un nivel como el de ayer. Que si yo ahora mismo te pregunto, destácame algún jugador, es muy difícil, ¿no? Porque todos rozaron eh, el nueve y medio, para no ponerles un 10, en, en entrega, en lucha, en compromiso. Y de hecho yo creo que esa es una de las claves para ganar a la montañesa y a equipos que estén en la parte de arriba, de abajo, a la izquierda o a la derecha. Sí, sí, sí. Ya sabemos que aquí, en esta categoría, en, para un partido puntual, jugar contra el primero o contra el último es poco es poco indicativo. <risa> Pero sí, como tú bien dices, pues nada, la gente estuvo... Yo creo que ya llevamos en ese en esa línea pues mira, más o menos para ser tal, yo creo que llevamos prácticamente una vuelta entera en esa línea con tus partidos también como decíamos ayer, ¿no? Con partidos un poquito más pues a lo mejor más grises en actitud, que bueno, esto es un deporte colectivo, se juntan 11 personas ahí en el campo con 11 de otro equipo con como tú decías también ahora, cada uno con sus problemas, con sus momentos mejores, sus momentos peores y ahí hay un cúmulo de ¿no? hay un entreijo pues de todo de actitudes de, de sentimientos de, de, de, de estados de ánimo que a veces hace pues que la cosa suya bien y todo el mundo esté en un en un nivel muy parecido y hay otros días pues pues, pues que es más complicado y no sabes muy bien no sabes muy bien por qué pasa eso ¿no? y, bueno, yo creo que no deja de ser porque bueno pues un deporte en el que interrelaciona tanta gente pues eh, es difícil mantener siempre Una misma línea y, y más aún si queremos que esa línea Pues sea De excelente, ¿no? Como fue ahí. Y además eso te debe de suponer Un problema, ¿no? Supongo a la hora de hacer Alineaciones, porque desconozco si tienen Algún problema, pero hoy ayer me siento fuera del campo En el banquillo que hay en el vestuario Y veo a Faura A Imanol, a Adri Y al chico nuevo y digo Joder, digo si es que esto es un Pedazo de banquillo luego veo a los y, a mata. y a Mata, perdón por supuesto, y luego veo eh, los que están en el campo como se entregan obviamente, bendito problema pero a la hora, claro yo supongo que como parte de la familia como buen padre de familia te gustaría tener a todos contentos, pero es que eso es imposible Es imposible, sí, sí es difícil, esta semana ha sido la primera primero porque hemos estado toda la temporada con, con una plantilla más corta Hemos estado así porque bueno pues porque no hemos encontrado nada que nos satisfaciera lo suficiente y porque mientras el mercado estaba abierto pues bueno yo he considerado que pues tampoco había que, que volverse loco pero ahora también una vez que se cerraba el mercado y que a partir de pues bueno pues del 1 de febrero si si hay cualquier tipo de circunstancia en forma de sesión pues no tienes margen de maniobra de poder rectificar ni de poder incorporar nada nada nuevo hemos preferido curarnos en salud y a pesar de estar satisfechos con Con la gente que, que, que estaba adentro, pues eh, bueno, hemos intentado pues, reforzar un poco en previsión, ojalá que no pase nada, pero en previsión de, pues, ¿no? de pues, alguna posible circunstancia, sobre todo eso, en forma de lesión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como tú decías, ayer, entonces ayer se juntó esa circunstancia que uh -huh. no había de ningún lesionado, ningún, eh. ningún sancionado, y claro, pues se tuvieron que quedar cinco, cinco jugadores sin, sin poderse cambiar, ni siquiera, ¿no? Uh -huh. Es lo que peor llevo de esto del fútbol. Sí, sí. Eh, es lo que peor llevo porque como es normal, tú tienes que hacer las cosas bajo tu criterio, como tú lo ves pero bueno, eh, cada uno ve las cosas de una manera y aquí es difícil estar, eh, que estemos siempre todos de acuerdo, el que no juega quiere jugar el que juega un poco quiere jugar un poco más y bueno, esto es, es el mundo del fútbol es así, sí, sí. bueno eh, además Además, tú ya, tú ya sabes que yo a veces te, te digo y te preguntan muchas cosas, que ya la mayoría de veces me dice que son días pero sí que es cierto y te prometo que ayer pensé en ti, digo, es que viendo el, los jugadores que tengo aquí a la derecha, digo, pff, joder, ¿y por qué tiene que tener otro problema Andrés? Con lo fácil que sería, no sé, puede ser jugar todos, no sé, porque es un bueno, problema. Bueno, pero, pero, pero ahí siempre, sí lo que prima siempre es, eh, por lo menos eh, yo creo que la inmensa mayoría, ¿no?, de, de, de entrenadores que se dedican a cualquier deporte, no al fútbol pues son los intereses de los intereses del grupo no los intereses del colectivo entonces yo en ese sentido es algo que además que llevo sinceramente que lo llevo lo llevo, lo llevo muy malo hay la gente pues hombre ahí hay, hay estados mejores de, de uno estados mejores de otro hay niveles diferentes pero hay equipos que a lo mejor las diferencias entre los que juegan y los que no juegan están están marcadas yo por me gusta que eso no, no, que no haya un titular luego hay gente que tiene mejores momentos y gente que tiene peores y gente que es más asidua en el 11 y gente que es más esporádica pero no hay una no hay unas diferencias abismales entre no hay titulares y, y suplentes entonces bueno eh, eso pues hace más difícil todo porque está todo más igualado y porque bueno pues los matices a la hora de decidir las cosas pues son más son más complicados Pero bueno, desde sobre todo eso, el la, la el poner siempre por delante los intereses del colectivo. Pues ahí saben que sí que yo creo que hay nadie a los jugadores que se quedan descartados, pues evidentemente hay más de un día que no estarán de acuerdo con mi decisión, pero saben que se hace desde desde la honradez absoluta y desde bueno, pues con un criterio concreto que es el mío evidentemente y el del resto del cuerpo técnico pero sí, porque, buscando, siempre lo, buscando siempre lo mejor para todos. Es que además es gracioso, porque es que, claro, por lo menos va a sacar la gracia. Bueno, se les, eh, se sanciona o lesiona a Víctor Márquez, sale, mata, Zasca, uno de los mejores del equipo. Y luego, en el mediocampo, claro, con Bolaños, con Tena y Manol. Ahora, y Manol lo juega, pones al que pongas, lo hace bien. Es que encima luego ellos te responden. Bueno, también es forma de trabajarlo, ¿no? Es decir, el hecho de que algún jugador no esté fuera de la convocatoria, que se enrabie, que coja rabia, también bueno, es bueno. Bueno, pero es que lo que no puede, lo que no sería tampoco bueno es que el jugador que se queda fuera a, a esté contento. O sea, que entra dentro de los normales. Lo que bueno, hay que eso, intentar es… Eso que sería es, bueno, que es bueno pues que salgan, bueno, que salgan, que salgan con que rabia. Claro, hay que cabrearse. Hay que luego reivindicarse por durante la semana entrenando y en el próximo partido que me toque estar, que seguramente pues será más pronto que tarde, y tener el, lo mismo que… Bueno, y tener el el respeto hacia el compañero que está adentro y animarlo como cuando toca al revés, donde aquí lo que está a uno les tocaba y a otros les tocaba menos, pero prácticamente todos pasamos por una situación o por otra. Preocupado por Maldo? Bueno, he hablado con él y parece que no la cosa no es excesivamente grave, que él más por le dio un pinchazo o sí, pero parece que bueno, que por prevención decidió no arriesgar, pero creo que no debe estar excesivamente excesivamente roto si es que lo está. Uh -huh. Si no me equivoco, siete de los últimos 12 puntos, un bagaje bueno a estas alturas de temporada, que hacen respirar al San Feluén con 29 puntos, y ojo ahora la clasificación, que estamos ahí alejándonos de la parte de abajo, no acabamos de escalar posiciones, pero lo estamos recuperando con los de arriba. Eh, cuéntanos un poco la cómo ves el, la situación del Sanfilebre en la clasificación y sobre todo, claro, ya me conoces a mí, ¿no? Próximos rivales, Ascó, Sardañola, los podemos pasar. Nos toca una nos toca un bueno, una fase de la temporada pues eh, importante, muy importante porque son son equipos que están ahora en nuestra zona y son partidos en los que, bueno, pues mira, anecdóticamente ayer le ganamos el golaberaje a la Montañesa, pero nos va a servir de poco, nunca se sabe. Bueno, eh, yo prefiero, prefiero ganar, si hubiera que elegir, prefiero ganárselo a Sardañola. Entonces son parte bueno, pero que es un factor a tener en cuenta, que puede ser, eh, bueno, que puede ser muy importante. Nosotros, bueno, hay que echar un poco la vista atrás y mirar que estamos eh, en tercera. Eh, bueno, es un detalle, ¿no?, a lo mejor anecdótico y simbólico si quieres, pero bueno, que el año que conseguimos jugar la promoción, conseguimos jugarla porque... Teníamos, porque ganamos el golaveraje que acabamos empatados con el Villa de Villadecán la temporada uh -huh. entonces a veces estas cosas que bueno, a veces no se le da demasiada importancia pues puede llegar el día en que sí la tenga entonces son partidos muy, muy importantes de, de, de cuatro puntos y de sabes que por ejemplo con el Sardagnola no es como esta semana que estás esperando a ver si él gana o no para ver si se acerca, se aleja sabes que si tú ganas él no va a ganar entonces eh, bueno son casi, son casi partidos son partidos de tres puntos, un vacío de la veraje, está claro, pero bueno, que son vistos de una manera así un poquito más extrema si quieres, son partidos casi de siete puntos. Uh -huh. Si ahora empezara a llamarte mata gigantes, ¿te sorprendería? No. Bueno. Yo no no no no no es no es mi intención ni mucho menos, igual que cuando nos llamaban de equipo de, ¿no? De, de mucho mejor eh, de fuera de casa que en casa, pues tampoco Tampoco era esa la intención, igual que ahora este año que estamos claramente obteniendo mejores resultados en casa que fuera, pues me parece que llevar esos puntos fuera de casa a estas alturas pues es eh, también para para decir, coño, tendríamos que tener... no que no. Bueno, todo es así, todo, las cosas vienen como vienen y hay que intentar mejorar lo que creas que está en tu mano y lo puedes hacer mejor. Pero bueno, yo creo que hay muchas de estas cosas que a veces se ponen etiquetas o clichés que son bastante anecdóticas. En lo, en lo referente que has dicho sí que es cierto que hoy cuando alguien se ha enterado de que venías, de que estás aquí en el programa con nosotros, eh, me decía, hombre, pregúntale que por qué no ganamos fuera de casa. Digo, mira qué casualidad, Digo, el año que viene, el año pasado, yo creo que para esta fecha estábamos diciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué no ganábamos en casa? Eh? Es que aquí nunca llueve, a gusto de todos, ¿eh? Bueno, claro. No, no, si está claro, sí si es que hay que ganar en casa y fuera. Lo que pasa es que, claro… Se intenta, pero no siempre se consigue. <risa> eh, ya se ha cerrado el tema de fichajes, ya no vamos a dar, mmm, pues nada, como se diría, como coñazo, con perdón, <risa> de la expresión, con el debido respeto. Eh, Andrés, cuéntanos un poco cómo ha ido el periplo de, de fichajes, qué ha pasado en este mercado de invierno, se ha fichado a Edgar, eh, al adrino ¿no me equivoco? Sí. Adri, a Adri del Terrassa Adri a Peña Adri Peña y a Domingo Berlanga Cuéntanos un poco cómo ha ido este mercado Porque ha sido muy comentado en el San Feliuen Y sobre todo, qué espera de estos tres jugadores y por qué Bueno, Edgar ya lo conocemos Nos daba primero la gran ventaja de que conoce todo lo que nosotros hacemos y eso es una ventaja considerable, y segundo, pues que nos da, primero, que el nivel futbolístico de Edgar, eh, bueno, creo que para nosotros estaba fuera de toda duda, y luego, pues que también nos daba un poco el tema de la polivalencia, sin saber qué íbamos a poder fichar, si íbamos a poder fichar algo más. Luego, pues con Berlán, que apareció la, apareció la opción cuando salió de San Andreu, y bueno, eh, es un chaval que tiene un nivel futbolístico fuera de toda duda, es un chaval que está, bueno, tiene 20 años, que está o que ha estado pues a lo mejor no del todo centrado en el fútbol, seguramente, en este periplo, que a pesar de su cortada, pues ya lleva en diversos equipos de, de, de pues rozando prácticamente el nivel de profesionalismo y bueno, pues hemos decidido intentar pues echarle una mano a ver si es consigue consigue, consigue arrancar y te va hacia arriba en este mundillo al mismo tiempo, claro, eh, que el tema sea recíproco, si nosotros conseguimos echarle una mano, él, él también nos la echará a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y luego Adrià, pues el que salió a última hora, un chaval que su primer año de amateur, el año pasado jugó en división en el mercantil, que ya nos interesamos por él en verano, pero bueno, que al final firma es un chaval que vive en Sabadell, y bueno, pues al final se marchó a Terrassa y, y ahora con los cambios ha habido en Terrassa, pues eh, le concedieron la baja al nuevo entrenador ...y entonces pues salió la oportunidad... ...ya te digo, a última hora y bueno... ...y decidimos que ante la... ...a pesar de que lo hemos ido salvando... ...bastante bien y bueno... ...si no hubiera venido pues a lo mejor... ...pues hubiéramos tirado igualmente ¿no?... ...con cualquier otra posición... ...pero también por las dudas de... ...alguna posible lesión ahí... ...quizás la zona que teníamos un poco más... ...un poco más justa... ...en caso de que se lesionara alguien... ...y para no tener que bueno... ...pues eh, moviendo estar moviendo piezas... ...en el sentido de alguna baja en esa posición... Sí, bueno pues hemos decidido traerlo porque yo creo que también es un sal que tiene que tiene muy buen nivel y que bueno que, que nos puede ayudar en cuanto coja un poquito la dinámica del grupo y la parte de arriba hasta que lleguemos nosotros ¿cómo la ves están los que tienen que estar pues la verdad es que no la veo demasiado <risa> bueno ya llegar a llegar al tiempo no te preocupes Bueno, si llega la miraré, pero de momento la verdad que no… no Miro hasta el 10. Del 10 para arriba no sé quién hay. Desde luego que el lote del, del Prat tiene que ser bueno, ¿no? Bueno, ellos también nos hacen favores, ¿no? Pero voy a decir que nosotros, montañesas Sabadell y Bel, Tomigo Dolera… Ya podían, ya, ya podían estirarse un poco, sí. Sí, ¿no? Después de ver los mensajes que cuelgan en Twitter de la suspensión de 220.000 euros del ayuntamiento… Ya <risa> estirarse Bueno, no te preocupes No te preocupes Que vamos bien de tiempo Porque Está muy solicitado El señor Andrés González Tengo aquí a tu compañero Esperando hace 10 minutos ya. Me va a poner los cuernos ¿Quién es? O sea, ¿El, ¿El Ruiz Sánchez? No, no, no No, no es Ruiz Sánchez no. Ah, cuéntanos ¿Dónde vas a salir Dentro de poco? Que no lo sé Que no lo sé Al final me tengo Acabo de enterar <risa> Bueno, míster, sé que tienes otros compromisos Y bueno, por cierto, hoy te agradezco el atraco Ya que me has salvado la papeleta en el último momento Pero es de entender es de entender también que los chavales quieran disfrutar el día de descanso Y que desconecten del fútbol y de la radio Tampoco me parece mal Porque ya que no había entreno Por lo menos que se despeje la cabeza Porque ahora vienen partidos, como tú has dicho, ¿no? Una fase del, del torneo muy importante Donde hay que seguir esta línea Pero también hay que saber desconectar Y sobre todo, Andrés... un Te quería hacer una una, una una última pregunta porque para mí era bien? importante no te preocupes que no te voy a robar más, pero no, no, pasa nada. la evolución de, de, de André gonzález la evolución de andrés gonzález los te... André no, me, me van a referir en esta temporada con que no llegaban fichajes que el equipo apezaba no de, de arrancar has tenido que sacar lo mejor de ti has visto que, que has tenido que poner más de tu de tu cuenta para que sacar esto adelante y Bueno, he visto que, que, que como, como les exigía o les pedía a los chavales era un año que desde el principio yo tenía la sensación de que nos iba de que nos iba a costar y que necesimos a necesitar estar en una versión bastante buena de nosotros mismos pues para poder tener eh, opciones de competir cada partido de verdad y tener opciones después de, de sacar tres puntos cada partido Y luego eh, tener sitios ...ya es, ya, ya, ya es, es mucho tener opciones... ...luego hay días que esas opciones se concretan... ...y otros días que no, ¿no?... ...pero que si no estábamos en ese... ...en ese sentido en sentido de, de estar cerca de, de nuestro mejor nivel... ...iba a ser muy difícil... ...y entonces pues... ...como eso se lo he pedido desde el primer día... ...pues yo he intentado también... ...también aplicarlo... ...como ya, ya hemos comentado alguna vez... ...el inicio fue ahí un poco dubitativo... ...y bueno, pues luego... ...luego, bueno, pues... Eh, ...intentamos dar un poquito... ...esa, esa media vuelta de tuerca que siempre tenemos ahí guardada para pues para poder ajustarnos un poquito más y y que esos días buenos pues eh, repitan cuanto más mejor. Pues así, ya te dejamos cartillas a los demás medios, pero como tiene que ser primero el de tu casa y el más bueno. Andrés, no, muchísimas más. gracias, felicidades y oye, a seguir disfrutando que con el trabajo bien hecho y el disfrute como el de ayer se consigan los resultados. Gracias, Mr. Okay. Un abrazo. Okay. Saludos.